Ahora que estuveste lejos ya probé la libertad y me gustó Apagó la lumbre, me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas, se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón, no me hizo daño tu ausencia y aprendí que a tu regreso así no. Porque estuviste lejos, chapóve la libertad y me gustó y mucho